Hola, hola, muy muy buenas noches. Bueno, aquí damos comienzo a la primera edición de Motomaníacos. La verdad que es un sueño que estamos cumpliendo y de poder volver de vuelta a hacer un programa de radio. Así que muy muy feliz. Un agradecimiento muy grande a Diego, que me ha dado una mano importante para que esté de vuelta acá. Toda la gente de l Indie Rock. Eh, a todos los amigos que han estado apoyando la iniciativa de, de poder volver a hacer un programa de radio. Así que, bueno,、eh, brevemente les voy a comentar、eh, lo que, la idea que tenemos del programa: es poder compartir los eventos que se van desarrollando, ya sea como motazados,、eh, motoencuentros y juntadas moteras que siempre se realizan. Así que, como también muchas、eh, cosas solidarias que, que también nosotros somos integrantes como motociclistas independientes. Siempre realizamos algún evento solidario, así que bueno, el tema de, es de poder este, estar informado. Y así que bueno, esa es la idea básicamente de que tenemos: poder escuchar algún, alguna buena música. Y, y bueno, también agradecer a los a u s p i c i a n t e s que nos d i e r o n u n a mano para poder estar acá. Así que bueno,、eh, muy muy feliz para, por poder volver a hacer un programa de radio. Así que bueno,、eh, brevemente les voy a contar más o menos lo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a, a tener una entrevista, con, una entrevista con Aldo de Cóndores de Acero, que nos va a estar comentando sobre el motazado que se realizó el 1 de septiembre en González Chávez, que fue sal, un s a l i ó excelente. Así que, bueno, esa sería una de las cosas. l e voy a estar comentando、eh, próximos eventos que se van a desarrollar este fin de semana, de, de juntadas y, y de todo ese tipo de cosas. También va a tener una entrevista con, con Mary Álvarez, e n v a l l a Blanca que nos e s t a r haciendo una juntada. Una juntada para para beneficiarla a ella que está con un problema de salud. Así que,、eh, básicamente es lo que, lo que vamos a desarrollar hoy en el programa. Así que, bueno, espero que les guste lo que, lo que estamos realizando. Bueno, les voy a comentar, así que. Los pueden escuchar por la 104.7, Radio Cooperativa i n d i e Rock.、Eh, la página es w w w i n d i e r o c k c o m a r Y también l o pueden escuchar、eh, una, en la radio online www.caballosdemetal.com.ar. Le agradecemos mucho a Sergio que se contactó con nosotros para, para poder salir. Sé que estamos saliendo todo el mundo con el programa. La verdad que algo increíble. Pero bien. La verdad, que tengo que agradecer a, a un amigo muy importante de Olavarría, Nando Sendra, que, que nos dio esa manito para poder realizar esto. Así que, bueno, agradecimientos a todo el mundo porque es mucha gente que, que ha dado una mano y, y como es, y dando satisfacciones por, por lo que uno intenta hacer. Así que vamos a, a tratar de que lo disfruten todo lo que tenemos realizado. Bueno, vamos a, a ir comentando más o menos algunos eventos que se van a realizar. Después vamos a estar comunicando un poquito más tarde, a las 21.45 aproximadamente, con, con Mary Álvarez, que está realizando una juntada solidaria de motociclistas unidos por m a r y Se va a realizar el 15 de septiembre, desde las 11 horas, en Parque de la Ciudad, Castelial 4000, en Valla Blanca. Se va a realizar una exposición de autos y motos, y el valor del bono es de 3.000 pesos, que en, eh, incluye eh, un choripán a cada uno que hace este bono. Es para poder colaborar con, con un problema de salud que tiene Mari, que nos va a contar、eh, más tarde en el programa, a 21 a 45 aproximadamente. Nos va a estar contando de lo que están realizando todos los amigos allá en Bahía Blanca. Bueno, ahora vamos a ir a la primera tanda comercial, agradeciendo a los auspiciantes que nos apoyan para esta iniciativa. Y bueno, estamos de vuelta en un ratito, gracias. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas, descuento s con cuenta DNI. La REA 198, esquina Reconquista. Consultas 2983-501878.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 G Motos Bolívar 515. Consultas y turnos 2983 54 5807. Bueno, retornamos nuevamente. Y、eh, bueno, les quería comentar que nos pueden escuchar en vivo todos los martes a las 21 horas. Por esta emisora FM i n d i e Rock se repite el viernes a las 16 horas y queda cargado en la página. Lo pueden escuchar vía online y vuelvo a repetir también en www.caballosdemetal.com. Acá nos、bueno, acaba de saludar, mandar un saludito Checho Borgetto desde Paraná, Entre Río. s Así que le agradecemos. l e agradecemos por el saludo. Bueno, si se quieren comunicar y mandar mensajitos, se pueden comunicar al 2983-542913. Así que, bueno, ahí os estamos esperando. Bueno, acá estamos nuevamente.、Eh, bueno, es para recordarles que estamos en el primer programa de Motomaníacos. Ya les di el número de teléfono, les vuelvo a repetir si quieren mandar algún saludito: el 2983-542913. Nos encontramos en FM Indie Rock.、Eh, les quiero mandar un saludo a nuestro grupo que participamos nosotros siempre en, en todas las movidas. Eh, un saludo muy grande a Motocerquitas Independientes Tres Arroyos, a todo el grupo. Un abrazo muy grande para todos. Les había comentado que íbamos a estar、eh, charlando con Aldo de Cóndores de Acero, que nos va a, ser, nos va a estar comentando sobre el motazado que se realizó el primero de septiembre. Así que bueno, creo que lo tenemos Aldo en línea. Hola Aldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Mario? Hola Aldo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo、Gra、bien? Todo bien, gracias, igualmente para vos. Bueno, muchísimas gracias por estar presente. Bueno, era básicamente para charar l un ratito con vos sobre lo que se realizó el 1 de septiembre en González Chávez, el motazado que salió excelente, así que, que nos, haga, nos hagas una reseña de cómo lo disfrutaron ustedes, cómo lo pasaron. No, mirá, lo, lo pasamos, me, era toda una expectativa de, de hacerlo en nuestra casa, en nuestra sede. A ver cómo, cómo nos podía salir, porque nunca lo habíamos hecho, pero bien, bien contentos, muy, muy bien lo pasamos, la gente se, se, se prestó a, a pasarla bien junto a nosotros, así que no, más que agradecidos a todos los que, que se acercaron y pedí disculpas a los que no, no pudimos darle lugar porque no teníamos, ¿no es cierto? Pero, pero después estuvo muy, muy contento el grupo, estuvimos muy, muy bien. Muy bien agradecidos de, de, de todos los, los que se acercaron, ¿no es cierto? Sí, sí, más vale nada.、No. La verdad que yo te había comentado ya y que salió un, un evento increíble, salió excelente, porque hay que decir las cosas como son. Y bueno, el ambiente gracias, gracias. de camaradería, ¿no es cierto? Que se realiza siempre y salió、sí. genial. La verdad que es como decís vos, la primera vez que se realiza en la sede, pero. Salió perfecto, la verdad que salió perfecto. Sí, sí. Toda Esto, la gente se fue muy conforme de lo, que, de, lo que, de lo que disfrutó del día, digamos. Sí, sí, eso lo hacemos entre todos, ¿no es cierto? Tanto nosotros que lo organizamos como la gente que viene, que le pone toda la buena onda, la, la, la, la gana de, de pasarla lindo, de, de, de estar bien. Es un, es un poquito un en conjunto entre todos, ¿no es cierto? Sí, no, obvio. Que sale. Sí, a l e s sí, Pero... espectacular. Bueno, y como decimos, í la primera vez que se realizan e las e d e así que bueno, una experiencia、claro. nueva de, de que van sumando. Sí, sí, sí, estábamos en eso y ya este año, ya hace un año y medio que teníamos la s e d e y siempre veníamos. El año pasado no nos animamos a hacerla y este año, bueno, dijimos, la hacemos en, en, en nuestra casa, así que. Y me, me nos salió bien, contentos, contentos de. de De haberlos recibido a, a la gente, ¿no es cierto? Y, y contentos de que la gente se fue、eh, conforme. Sí, obviamente, obviamente. La verdad que sí. Los chicos han trabajado un montón. La verdad que. Sí,、eh, sí, no, dar nombre mano, sería dejar algún, algún nombre afuera, pero la verdad que todos hay que felicitarlos porque le ponen, le ponen una voluntad tremenda para que todo salga de primera, ¿no es cierto? Y sí, sí, Igual sí. que no solamente la organización, que lo previo también requiere un trabajo. Sino también después del día del evento que hay que trabajar y ponerle las pilas para que todo saquete 10. Sí, sí, no, no, ni hablar. Y los chicos que nos dan una mano, que siempre lo, los apoyan como los mozos, que son amigos de, de, del grupo y siempre es buena onda, siempre están predispuestos a, a ayudarnos y a d a r l e s una mano porque siempre, siempre alguno s precisamos, ¿cierto? Claro, sí, más no, vale, sí, muy sí. Buena onda. sí. Sí, sí, bueno, buena Aldo, onda, así que bueno, la verdad que muy contentos por haber participado nuevamente, bueno. Eh, es, bueno. es, hemos estado en todos, así que tenemos experiencia de, de compartir el evento con ustedes. Hemos, hemos pasado de, de, de todos lados, hemos ido en uno, en otro, hemos estado siempre juntos. Sí, siempre que, hemos sí. estado juntos. Bueno, para nosotros, como te lo digo siempre, el Cóndor de Acero es como si fuera algo local, porque nosotros estamos, somos amigos,、sí. o sea, somos un amigo entre todos y, sí, y sí. estamos en contacto permanentemente. Sí, no, ni hablar eso, sí, sí. Y n o faltaría más agradecer a toda la, la gente que se acercó, la gente. y pedir disculpas, ya te digo, a los que no, no pudimos de, darle lugar, ¿no es cierto? Claro, no, sí, pero, obviamente, pero, pero, que, obviamente que era una capacidad limitada, pero bueno. Sí, sí.、Eh, si uno decidió por ese plan, está perfecto, y bueno,、eh, lamentablemente también, como sabemos que es complicado, también eventos más grandes, también requiere otra, pero, otra, otra organización que también por ahí puede ser mucho más compleja. Ya no, no, sí, no pasó, pero era en otra época, en otros otro momentos. Ya lo hicimos nosotros, e n voto de encuentro grande, u v o t asado grande, y ahora está, está difícil para hacerlo, ¿no es cierto? Sí. Y los costos son distintos. La gente, uno que viaja y, y se nota lo, el, que ha bajado el, el, el, el, la cantidad de gente, ¿no es cierto?, en, en ir. No porque no quiera, sino a veces porque no se puede tampoco. No, uno、obvio. no puede ir a todos los eventos tampoco, como. Como se iba antes, ¿no es cierto? No, ha cambiado muchísimo, sí, está difícil. Yo me acuerdo、sí. que el, el encuentro, el motosau más grande de ustedes fue más de 500 personas, ¿no es cierto? Sí,、eh, sí, 495 me d e c í Claro, diré, casi、aquí. 500 personas. Eso...、No, c a s i 500 personas, eso fue. Y、uh -huh. sí, eran, eran, otros, ya te digo, eran otros momentos que, que, eran, que te decían voy y voy, no, no se cobraba tarjeta anticipada, no、claro. se cobraba nada y. Pero ahora no, no se puede. No, no, no, no se, se puede hacer.、No. Es muy, muy grande los costos que se tienen.、Eh, está, está difícil. Sí, sí. obvio. No, por eso los Motazaba han, han resuelto últimamente、eh, realizar la tarjeta anticipada porque si no es imposible manejarlo. Es、eh, eh, imposible, sí, sí, porque te fallaron 10 personas y es un, un costo grande que no podés s o b r e n a t a r No, no lo、no、podés、eh, no, no no asumir, ¿no? porque son costos muy、claro. grandes que, que bueno. Tiene n que poner el pato en l o s bolsillo s de cada uno para poder. Sí, no, no, no estamos. Y, y no, no es la movida fácil, por ahí. <risa> sí, no, no, no, más vale. Bueno, Aldo, Pero, así que bueno. Lo bueno. Lo bueno, lo bueno que salió que, perfecto. Que lo pasamos lindo, que la gente se fue conforme, que fue contento, así que. Esperemos el año que viene vuelva h a c e r el n e mismo lugar, así que. Sí, cómo no. Sí, e s p e d a m o s muy contento. s Bueno. Y alguna.、Eh, y perdón que te, te interrumpí. Sí, no, no, está. No, te quería decir de que,、eh, sobre una reseña que ustedes ya llegaron a siete años de agrupación. Sí. Y bueno, sí. así que, bueno, o q u e r í s hacer una breve reseña de lo, del grupo en tantos años que ya llevan juntos? Sí, no,、eh, ¿cómo no, o te puedo decir?、Eh, es, una, es un grupo de amigos que de, de, de la agrupación se hizo en un grupo de amigos desconocidos porque vos viste que son de un lado, de otro, de una ciudad, de o t r a Fueron, fuimos conociéndolos en el camino, en algún encuentro, en algún, y bueno, y salió que, de armar la agrupación. Algunos se han ido, algunos han vuelto, algunos se han, han, han integrado nuevo. Y bueno, contentos, hemos hecho、eh, cinco como encuentros,、eh, seis en moto asado, y bueno, y tratar de siempre ir、eh, con el grupo a. A los eventos que se pueda, a los más que se pueda acompañar a los, a los, a los colegas nuestros, ¿cierto? Claro, perfecto.、Así、bueno,、sí. muchísimas gracias, Aldo, por comunicarte con nosotros y, y estar presente en el primer programa que, de Motomaníaco. Así que te agradecemos muchísimo. Un saludo muy grande para toda la agrupación. Bueno, y te agradezco por estar presente. No, gracias a vos por tenernos siempre en cuenta y s a b e s que la casa nuestra es de ustedes también. Muchísimas gracias, ¿Eh? Aldo. Te mando un saludo claro, muy、bueno. grande. Un abrazo a todos y, y buenas rutas para todos. Buenas rutas, nos estamos viendo.、Sí. Gracias, c h a u c h a u Bueno, así que recién pasaba de hacer una charla con Aldo de Cóndor de Acero, contando brevemente de lo que se realizó el primero de septiembre.、Eh, así que bueno, vamos a ir ahora a un tema musical. Y acá nos mandan saludos de, de González Chávez. Ah, Miguel, Miguel. Gracias, Miguel. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar presente. Acá tenemos otro saludito. Oh, hola, Berri. Ah, o l a Anando. ¿Qué tal? Un abrazo muy grande. Bueno, agradecimiento a Anando por, por hacernos el contacto de, de poder salir en, en la página de Caballos de Metal. Así que muchísimas gracias por estar presente. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, acá tenemos otro saludito. Bueno, acá mandan saludos. Ah, acá está Cristian. Hola, Cristian. Muchísimas gracias por estar presente. Te mando un abrazo muy grande. レペディドタントアディオスキャアルフィナーロジョミボ、ポラノチアマスターダー、ん、シェンドウジョンツアラパー、カッタステアモレー。 レジェンドの皆さん、レジェンドの皆さん、レジェンドの皆さん、レジェンドの皆さん、レジェンドの皆さん、レジェンドの皆さん、 ならこのように。 私の家族の家族の家族の家族そ家族の家族の家族の家族る家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族のの家 パー。 Bueno, retornamos acá en Motomaníacos. Escuchábamos la, la voz de Papo, un clásico del ambiente motociclístico. Así que bueno, seguimos con el programa. Les quería comentar sobre un evento que se va a realizar en n Ecochea. Se llama Todos por Hugo. Se va a realizar este domingo 15 de septiembre en el Club Boca. 55, 50, 58,、eh? y 65, entre 65 y 67. La entrada va a ser de 2.000 pesos. Van a participar varios artistas. Es para recaudar fondos para su operación, en que entre todos lo podemos ayudar. Así que, bueno, brevemente les voy a comentar de qué, se consiste, qué consiste el evento. Hubo Javier Dobrito. Tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Tiene sus arterias obstruidas. Y hay que ponerle dos estenas. Así que, bueno, se están congregando la gente de Necochea para poder ayudarlo. Así que les quería dar la información. Si alguno de Necochea puede participar o el que le interese el evento, les vuelvo a repetir: se va a realizar en el Club Boca de Necochea, 58E, 6567. y La entrada es de 2 mil pesos. Ahora vamos a comentar. También se va a realizar en Peguajó el cuarto banda, los FES. El 14 de septiembre, ahí va a haber bandas en vivo, servicio de cantina, es Sinacampe. Y le voy a contar: el 29 de septiembre se va a realizar una gran juntada motera, a beneficio de la Escuela Especial 501 de Lobería. La conducción es por el Zorro Tobal y Nicolás Brignoli. Servicio de cantina, habrá cantantes, juegos, sorteos, bandas. Se realiza en la pilita municipal del o v e r í a Va a haber una gran caravana. Organiza MIS del o v e r í a El valor de la entrada por moto es 2.000 pesos y el valor sin moto, 1.000 pesos. Así que, bueno, es también un evento solidario. Para la gente que pueda participar, así que están invitados todos. Bueno, vamos a ir a un nuevo tema musical y seguimos en breve. Bueno, seguimos en Motomaníacos por Indie Rock. Así que bueno, pasaba Motel Crew con un tema musical. Ahora les voy a dar una reseña de lo que se realizó en San Marino, en la carrera de MotoGP. La poll la había realizado Peco Banaya. La carrera Spring la ganó Jorge Martín, segundo Peco Banaya. Y tercero, Franco Morbidelli. La carrera del domingo. La ganó Mar Márquez. Segundo, p e c o Manaya. Tercero, Andrea Bastianini. Cuarto, Brad Binder. Quinto, Marco Besecchi. Sexto, Alex Márquez. Séptimo, Fabio Cuartararo. Octavo, Jack Miller. Noveno, Fabio de Yanantonio. Y décimo, Paul s p a r g a r o、eh, Surgió un evento con, con una, un poquito de agua que surgieron las primeras vueltas. Y bueno, una mala decisión de Martín. De decidir cambiar la moto porque pensaba que iba a llover, bueno, no salió como planeaba, así que Márquez tomó la punta y terminó ganando la segunda carrera eh, eh, seguida en el MotoGP. Les voy a comentar cómo se van desarrollando los mundiales. Primero está David Alonso en Moto 3. Moto 3, David Alonso. Segundo, Dani Olgado. Tercero, Iván Ortola. En Moto 2 se encuentra primero en el campeonato Ayogura. Segundo, Sergio García. Y tercero, Joe Robert. En el campeonato de MotoGP, primero está Jorge Martín. Francisco Peco Banea a siete puntos. Tercero está Mar m a r q u e z Cuarto, Enea Bastianini. Quinto, Brack Binder. Sexto, Pedro Acosta. Séptimo, Maverick Viñales. Octavo, Fabio Dillen Antonio. Noveno, Alex e s p a r g a r ó y décimo, Mar Márquez. La próxima carrera se va a desarrollar en Emilia-Romagna, el Grand Prix. Bueno, voy a hacer tal saluditos para. Alejandro Faber, que se comunicó hace un ratito, para Mario Salustri, que están escuchando. Así que muchísimas gracias por estar presentes. No, seguimos aquí en Motomaníacos. Había quedado pendiente una carrera de m o t o c r o s s que se va a realizar en General Hacha. El Motocross Pampeano es la, la sexta fecha. Información que nos pasó q u i q u e Molina, que está compitiendo en este campeonato de Motocross. Se desarrolla este 14-15 y de septiembre, como les comentaba en General Hacha, en La Pampa. Bueno, y también tenemos en Punta Alta, este próximo 28 de septiembre, a las 21 horas, se festeja el 11 aniversario de la agrupación Dueños de la Libertad de Punta Alta. La anticipada es de 8 mil pesos, en puerta 10 mil.、Eh, lo que están brindando la entrada es empanadas, cena bola de lomo con guarnición de papas, postre torta, show, bandas en vivo, sorteos. Y presentes en la sede es dueño de libertad MG Villa del Mar. El contacto es 29293 25 27 105. Están todos invitados para participar de este evento de dueños de la libertad. Y otra novedad que también surgió hace un tiempo, que todavía no tenemos la información completa, pero、eh, vuelve un clásico de la zona, como es el encuentro en b e n i t o Juárez. Se va a desarrollar el 1, 2 y 3 de noviembre. La agrupación Kilómetro 400 de b e n i t o Juárez está retornando con un evento nuevamente al Motosado. Así que, bueno, cuando tengamos más noticias, más información relacionada con este evento, le estaremos comunicando. Un encuentro que se desarrolló mucho tiempo, bueno, había, había quedado、eh, tranquilo por un o s tiempo, así que bueno, ahora van a volver los chicos con este encuentro, que es algo muy cercano al desarrollo, así que siempre estamos participando de, de este evento de、eh, la agrupación de 500, Kilómetro 400, que somos muy amigos de varios de los chicos de la agrupación. Bueno, seguimos acá. Estamos en comunicación con Mary de v a l l a Blanca. Hola Mary, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola Mary. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mary? Bien, bien. Bueno, te estamos llamando para que nos cuentes de la Junta Solidaria de Motociclistas que se va a realizar este próximo 15 de septiembre ahí en v a l l a Blanca. Que no hagas una reseña de, de lo que se va a desarrollar ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Bárbaro.、Eh, les agradezco mucho la, la comunicación. No, por favor, un gusto.、Eh, no, más que nada es、eh, un evento solidario. Valla Blanca es muy, muy solidaria con los eventos. Eh, más cuando son motociclistas, que somos todos hermanos. Exacto. Y obviamente la convocatoria está abierta para todas las personas, sean o no motociclistas.、Eh, esto se amplió también a una exposición de autos personalizados, antiguos. Esperemos una tarde distinta, aparte、claro. de, de la mañana, para compartir un lindo momento entre amigos. Claro,、eh, perfecto. La entradita, bueno, contribución o. Eh, de un chorizo de 3 mil pesos,、claro. más que nada es para ayudarme a mí en,、eh, a transitar todo el accidente que me pasó el año pasado、ah. en abril. ¿Querés、Yo、contarnos llegué... brevemente qué, qué es lo que te ha pasado, Mari? Dale, eso te he dado por decir.、Eh, el año pasado en abril tuve un accidente en moto yendo a trabajar.、Eh, esto pasó hace un año y cinco meses ya. Y, y estoy sin trabajar y se me hace imposible, obviamente, con todo lo que. Lo que eso conlleva, y, y más que nada, lo que estamos esperando es la convocatoria de toda la, de toda la agrupación motera, de motero independiente,、eh, de las familias que se acerquen a dar una mano y, y a pasar una linda jornada en familia. Que bueno, que bueno, bueno. Este, así que bueno, esperemos que, que la gente te acompañe. Sabemos que en una situación de salud no es nada fácil de poder llevarla, así que te deseamos lo mejor. Que la gente te pueda ayudar mucho con esto, que te puedas recuperar de, de, tu, de tu accidente, que te puedas recuperar bien y que, bueno, mientras uno pueda colaborar, ¿viste? Por eso yo ni bien lo vi publicado, me interesó poder difundir el evento. Por lo menos con un granito de arena uno puede, puede ayudar para que se difunda también y que la gente lo pueda, lo pueda conocer. Así que, bueno, te deseamos la mejor de las suertes y, y, y que salga todo como más o menos tendría que pasar, ¿no s cierto? La mejor forma posible. Exacto, exacto. Desde ya yo agradezco a Interlock y, y a Caballos de Metal por haberse comunicado conmigo y para hacer toda la difusión de este evento del 15 de septiembre, el domingo, a partir de las 11 de la mañana, los vamos a estar esperando. Bueno, yo te mando un saludo muy grande. Te agradezco por, por que hayas salido al aire con nosotros este, y nos haya s contado de, de, que ese, de este evento y, y de tu accidente. Que, que bueno, esto va a ayudar para, para que pueda salir adelante con, toda la, con todo adelante. Así que te mando un beso muy grande y gracias por estar. No, gracias a ustedes por comunicarse en el primer programa y muchas felicidades. Gracias, te mando un beso muy grande. ¿eh? Hasta luego, muchas gracias. Bueno, cerramos la nota que estuvimos con. Con Mary de Bahía Blanca, les volvemos a contar que la Junta d a Solidaria de Motociclistas, este próximo 15 de septiembre, en el parque de la ciudad, se va a desarrollar en Castilla el 4000 en Bahía Blanca. El bono de contribución es de 3000 pesos, así que bueno, estén en la zona o pueden estar cerca y puedan participar, es un fin solidario, así que están todos invitados. More you must spin r o know, u n d i n t h a Texas t town. b o u t to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that h o m e out o n the range. They got a lot of nice girls.、Huh? <laughs> That was... Bueno, seguimos. Les recordamos que estamos en el primer programa de Motomaníacos. Estamos en i n d i e Rock, en 104.7. Nos pueden escuchar en w w w f m i n d i e r o c k c o m a r y también en www.caballosdemetal.com.ar. Hola, Mari, buenas noches. Por el primer programa está buenísimo. Así que me encanta la música, me encanta tu voz de locutor. La verdad que tenés voz de locutor realmente. Así que buenos augurios, buenos éxitos, que sea por muchísimo tiempo. Un beso muy grande y bueno, la estamos escuchando con Hernán. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Un saludo, a Hernán. A todos los del grupo de m o t o c e r q u i t a s Independientes. Los amigos que hace rato que estamos juntos, ya llevamos más de cuatro años como Tecequitas Independientes en la ciudad, participando de eventos solidarios, de juntadas moteras. La verdad que h a un grupo hermoso, un saludo muy grande para todos. Así que gracias por estar. Además, tengo que mandar un saludo muy grande a Chopper y Zorra, los chicos de Chopper y Zorra, que siempre estamos presentes. Hace poco tiempo se desarrolló el último evento de ellos, en El Paso Garza. Estuve presente, como todos los eventos, así que les mando un saludo para todos. Muchas gracias por estar. Acá tengo felicitaciones, Mario. Acá te estamos apoyando. Nos pide un tema de hermética. Bueno, el próximo programa ya se nos va e l programa. El próximo programa te. Nos comprometemos que va r e m é t i c a para vos, Pernan. Muchísimas gracias por tu saludo. Tengo que mandar un saludo. y a lo estoy buscando. Un saludo para la peña de los cuatro de copas. Así que un saludo muy grande para los chicos. Bueno, así que la verdad que vamos con la publicidad ahora. Bueno, perfecto, gracias por todo, ¿eh? Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Mecánica en general, frenos y embragues. 9 de julio 1128. Celular 1564-6138, 3 Arroyos. Suizmi Vet, veterinaria de pequeños animales. Clínica en general, internación, cirugías.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 Bueno, retornamos con la última parte del programa. Bueno, la verdad que agradecimientos a un montón de gente que estado, se ha estado comunicando. Sí, para entender que es el primer programa. Así que esto todo es muy nuevo para mí. Así que, bueno, le estamos poniendo garra para que salga lo mejor posible. Lleguemos tomando experiencia. Acá Diego se ríe, pero es así. Vamos a ir tomando experiencia. El primer programa, demasiado bien. Bueno, saludos. Eh, Auxiliantes, los auspiciantes que han estado presentes me han dado una mano importante para poder estar acá. A todos los amigos que uno tiene en el ambiente del motociclismo, que son muchos, la gente me conoce hace mucho tiempo. Bueno, ya saben, Matute es conocido en la zona, pero porque uno disfruta de la pasión de lo que es estar en el ambiente motociclístico. Así que、eh, un saludo muy grande para todos. Eh, amigos conocidos, este, todos los que han apoyado de una forma u otra para que uno pueda estar acá.、Eh, muchos amigos me han tirado unos mensajes, la verdad que muy, muy importantes. La verdad que unas palabras que a veces viste, superan lo que, uno puede, lo que uno puede ver, pero muy, muy feliz. Nuevamente, Indie Rock, la verdad que me, me brindaron un apoyo increíble para que esté acá haciendo mi primer programa de radio. Eh, así que bueno, no sé, seguramente me estoy olvidando de alguna cosa más, pero bueno, s é p a r a entender que me estoy arrancando. Este, bueno, estamos cerrando. Bueno, repetimos entonces: los viernes, 16 horas,、eh, lo pueden escuchar nuevamente el programa. Ahí queda cargado en postcat, ¿no es cierto?、Eh, bueno, y bueno,、eh, la página, como dijimos. www.fmindirock.com.ar y、eh, caballosdemetal.com.ar también ahí pueden escuchar el programa así que bueno、eh, ha quedado información pero bueno el tiempo se fue rapidísimo la verdad que se fue rapidísimo lo disfruté muchísimo el primer programa con un poco de nervios pero se van yendo despacito este muchísimas gracias a todos por estar presentes muchísimos saludos Y bueno, nos veremos nuevamente el próximo martes a las 21 horas. Y gracias totales, porque otra palabra no tengo para decir. Gracias totales para todos. Y muy buenas rutas para todos. Chao, motomaníacos.